Estamos en el aire, eh, esto es Hora Libre, Hora Libre como todas las semanas aquí en el aire de FM Boedo Sigue sí, desde Buenos Aires y para todo el país eh, nos estamos encontrando aquí Seguramente con un programa que tiene algunas cosas que para nosotros, por lo menos los más grandes, los más adultos eh, Para todos los que estamos eh, arriba de los 40 años Eh, seguramente eh, tiene mucho para, para que descubramos Porque bueno, los chicos van a hablar hoy sobre anime Que es una música muy particular sí Y eh, una música que viene ahí de Oriente Pero bueno, nada Que tiene que ver con cosas que seguramente desconocemos Estamos eh, también ahí viendo como los chicos pueden salir al aire si sí, eh, nosotros como siempre semana a semana queremos recordarles que se pueden comunicar con Hora Libre en todas sus versiones, lo pueden hacer allí buscándonos en la página del programa, Programa Rec www.programarec.com.ar allí en el sitio web tienen siempre alguna que otra fotografía aparte de estos programas subidos los pueden bajar, compartir y los pueden utilizar también como material eh, didáctico allí en las escuelas donde ustedes estén, donde tengan ganas de Donde las necesite, donde pueda servir este material Por otra parte nos pueden escribir Con aquellos comentarios Y, y cosas que nos quieran comunicar En ahoralibre Arroba programareg.com.ar El facebook eh, donde nosotros Estamos a redes con todos los adolescentes Es Programareg Todo junto Y recuerden que esta versión de Hora Libre Es la versión de Farco, el foro argentino de radios comunitarias Que queda allí Online subido en Nuestro programa semanal y de aquí para atrás tenemos todos desde el año 2006 que estamos en el aire y hay una enorme cantidad de programas que están disponibles para todas aquellas radios que quieran eh, sumarse, ¿sí? y también pasar este contenido dentro de sus programaciones. Allí tenemos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es el www.farco.org.ar.ar. Ar.ar que forma parte, sí, de esta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 deí negro fm la chicharra 88.7 de goya provincia de corrientes fm raco 88.9 raco tucumán fm del zorrsal 88.9 de zapala neuquén fm boedo que es donde estamos saliendo al aire y por supuesto la gente que nos escucha allí en puerto madrid sí también la gente de Mendoza tele escuela técnica es la radio 103.5 Y radio La 2 de Azul la, De la provincia de Buenos Aires Todos ellos semana a semana repiten este contenido Así que les mandamos un fuerte abrazo Nosotros vamos a escuchar apenas Un poquitito de música Y ahora comienzan los chicos a contarnos Por qué vamos a hablar de anime, de globalización Y de las cosas que vamos a hablar That's great, it starts with an earth Wait, birds, snakes, an airplane Lenny Bruce is not a crane Severe yourself churned world shows its own needs Dumbies serve your own needs Beat it up and knock, speak, grunt, no Straight up the ladder starts to clatter with fear Fight down, high wire in a fire, represent a seven games In a government for hire in a combat site Left to coming in a hurry With the furies beating down your neck Team, my team, reporters, Baffletron Satelital. Farco Satellital www.farco.org.ar Y bueno, sí, ahora estamos en el aire de hora libre con estudiantes que son de la Escuela Nacional 13 Tomás Espora así que les pido que se pongan los auriculares, por favor eh, aquí ahora quiero que se presente el nombre y apellido así saben quiénes están aquí en el aire Eh, hola, soy Micaela Hinojosa De Cuarto Primero, Comunicación Social Bien, de la Escuela Tomás Espora sí. Barrio eh, La Escuela ¿Sí. En eh, Liniers Barrio de líneas bien, aquí de la Capital Federal Bien cerquita del micrófono, por favor Nombre y apellido Hola, soy Jasmín Sarabia, soy de La Escuela Tomás Espora Bien, ¿de qué barrio? Ah. ¿Sí? ¿De dónde vivís? Ciudadela Ah, estás ahí, sí. cerquita Bien, una compañera más tenemos, nombre y apellido Por favor, al micrófono, bien cerquita del micrófono Estás muy lejos del micrófono, no te escucho Necesito que gira así para vos Al micrófono, nos estamos acomodando Es la primera vez que hace radio, así que Ahí ahora, nombre y apellido Laura Locos Barrios Bien, Laura, bueno, bienvenida Me dijeron que van a hablar de anime o anime, ¿cómo se dice? Anime Anime, bien, conocido como anime para mí Así que, díganme eh, De qué se trata, cómo surgió Qué, qué es esto del anime el anime básicamente es animación japonesa uh -huh. Es el significado eh, Surgió cuando empezó la animación en, en Japón Más o menos en el mismo momento en el que surgió por el Disney Aunque puede, puede que esté equivocada eh, Estamos hablando ah, del siglo pasado, siglo 20 Más <ríe> sí. o menos Sí, sí, sí, sí es así eh, eh, Uno de los animes más viejos que yo conozco es Osomatsu Osomatsu-kun, que es de 1963, 64, más o es viejísimo. Ajá. Eso. Bien. ¿Ustedes también les le suele gustar mirar anime y esas cosas? Uh, sí, desde los seis años nos encanta el anime. Pokémon. Sí. Eh, Naruto, ¿Cuál fue el primer anime que viste? Naruto Shippuden, Naruto. Pues la secuela, Detective Conan, Sakura Carcaptor eh, Que estaban doblados en español <risa> No podía leer subtítulos rápido Ajá Me hacéis Eso Mirá, ¿vos también mirás? Sí, eh, básicamente me, mi hermana me empezó a mostrar el anime Me veía en Cartoon Network animes como Sakura Carcaptor, Inuyasha Y esos doblados en español Ajá, y de, tenemos idea que se trata de traducirme algo por favor de eso O oh, que son nombres, no, que son... <risa> A, a, detrás del libro hay gente que dice ¿Eh? <risa> ¿Lo qué? <risa> eh, lo, el último que nombraste, por ejemplo ¿De qué se trata? Sakura captor sí. Se trata sobre una... No, mejor. Nunca vi Sakura Carcaptor Es una chica de primaria Sí, 12, 11 Que se metió en problemas Y tiene que recoger cartas Que tiene poderes Y tiene que recoger todas Eso. No me acuerdo como, mucho de como hace. Pokémon pero con colegialas con, con magia. Ah, mira. Pero tiene esta historia medio así también de, de tener que salir a buscar o como una búsqueda del tesoro, como una cosa más. Sí. Es eh. lo que atrae los niños. Ah, mira vos, bien, bien, bien. Bueno, y a ver si ¿sí uno me cuáles serían hoy los animes más famosos, así el que uno dice, bueno, vos no me hasta Pokémon, ¿no? Sí, Pokémon, o sea, Pokémon yo ni siquiera sabía que era anime hasta que me puse más grande y lo empecé a ver. Claro. Pero Pokémon era algo que pasaba por todos lados, estaba por todos lados, estaba las cartitas, los álbumes. Yo de pibe veía más en Sharp, es entro no entra. Está dentro, o no está dentro. ¿Qué, qué, <risa> ¿no? no, pero esos no son japoneses. Astro Boy. Eso sí es un anime. Ah, mira. Y Evangelion y... también. Evangelion, ah, mira. No, no, no. Ay, ay un vendrájisto del que no conozco. Eh, realmente no conozco. ¿Sí? Y, y a ver, ¿y qué hay con, en relación, o sea, a la crítica que hacen ellos con respecto, no sé, a las películas que eh, se hacen en Estados Unidos que es, reversionan, ¿no? Sí, nunca son buenos. <risa> el ejemplo más horroroso que se puede dar es el de Dragon Ball Z Evolución, que es uno de los que se queja todo el mundo, pero es verdad, es muy malo. Es, muy, es una cosa de película está Más allá de los calificativos, ¿cuál sería la más causa? Allá, más allá del hecho de que es una Si lo tomás como que es una adaptación de la trama Y no de, es no exactamente igual Ajá. Al anime en sí Igual es una mala película, está muy mal llevada a cabo Los efectos especiales son Son muy baratos Incluso aunque fuera una pro producción De Hollywood eh, se ve Es como una película barata Parece de bajo presupuesto y no lo es Ajá. Los actores eran muy malos Aparte eran todos blancos por alguna razón y, Aunque la historia pasa en Japón Bueno, qué sé yo Bueno, tiene que ver con la adaptación, calculo no, Supongo Pero, eh, Fue muy raro Aparte sexualizaron mucho a uno de los personajes Que no tenía nada para sexualizar Ridiculizaron a varios otros Que eran importantes Fue como una parodia Más que una película seria Ajá ¿Les ha pasado de ver alguna otra adaptación que les parezca así que no? Sí, la película que Netflix sacó de Dead Note era muy mala. Mira, yo la vi la mañana. A mí lo que me, me cuesta es yo entiendo que bueno califica de malos, lo que neces necesitaríamos saber es cuáles son las características por las cuales resulta que es malo. Cu ¿Cuál sería, digamos, el argumento por el cual es malo? La versión de Netflix bueno, eh, Primero cambian la personalidad De todos los personajes son como digamos El personaje principal de Death Note Era como alguien manipulador eh, Muy inteligente y en la película se ve como Alguien que es manipulado Para nada inteligente, alguien que sufre de bullying Y, y también hay un libro Death Note que si pones el nombre de Una persona muere Y, y en, en el anime Tiene unas reglas muy buenas Y en la película no, no, Eso no es, sucede no. ¿Dónde se enteran de todos estos Digamos ¿Cómo ustedes pueden llegar en la Argentina A conocer en profundidad acerca del anime? Internet, definitivamente Solo internet Ajá. O sea, ¿Hay algún lugar de encuentro O algún espacio donde se encuentren A, a intercambiar o algo? Eh, hay convenciones de anime Ajá. En todo el país Juntadas En los lo sobre, se juntan en, en el jardín japonés a disfrazarse y a hacer cosplay, disfrazarse de sus personajes favoritos y actuar como ellos y en el planetario. Mira. También hay picnic otakus, donde se, también hace cosplay y se van a comer y a comprar cosas, a pasar tiempo. Eso. ¿Y van todos eh, disfrazados o si querés puedes ir así cine civil? <risa> puedes hacer cosplay si querés, pero por lo solo no... Es muy caro, la peluca y todo eso, porque no lo traen de acá, es todo de afuera. Uh -huh. Y es muy caro disfrazarse de hacer un buen cosplay. Si no, lo puedes hacer a mano, pero no es tan... Sí, de hecho, si no lo haces a mano, lo más probable es que salga muy mal. Los comprados usualmente son muy feos y de muy poca calidad. No es como si haya averiguado o algo. No uh. algo. Y, no, no, lo que digo es y ¿Qué sería ser cosplay? ¿Es esto de disfrazarse de un personaje? Sí. ¿O son hay muchos personajes como para elegir alguno? Sí, es, disfrazarte de tu personaje favorito Por ejemplo, te gusta Pikachu Te disfrazas de Pikachu, aunque es muy difícil Ajá También imitas sus gestos es, Haces una voz rara también Básicamente es como actuar sí. Trata de parecerse lo más posible A su personaje Y, sí. ¿Y vas a hacer eso a un lugar donde toda la gente está haciendo eso y ahí pueden comprar cosas pueden sí, sí. Eh, cuando vas a una convención también hay otras actividades eh, hay desfiles de cosplay, concursos de dibujo exposiciones de arte artistas invitados de afuera también Anime Friends es una eh, una junta muy importante en la Argentina que cada año que trae eh, artistas de, del exterior de Japón a veces Mangakas de allá y... ¿Mangaka que son artistas? Son los dibujantes de manga. Ah, son los dibujantes. Primero se... En la industria eh, hacen los mangas y después sale el anime. Si tiene éxito en manga le hacen el dibujo animado. Primero, primero tiene que haber manga. Es el cómic, el manga es el cómic. Es el papel, digamos, la versión sí. la versión impresa. Y si el manga, la, el cómic se vuelve lo suficientemente famoso, usualmente lo animan. Ajá, genial. Es como el camino, digamos, como para llegar a la gloria Primero tienes que hacer dibujo, en el dibujo pasar <ríe> <Sí>. <ríe> Y que y allá el, el, el anime que es eh, Es televisado Es cinematográfico Es Es, un, es muy, muy importante Más que nada ¿Y sí. en qué pantalla se publica? ¿Por televisión? Por, por televisión. internet, por cine eh, En japonés por televisión Los pasan todos por televisión Es como la industria interna digamos Como nuestra sí. novela Sí. Ponele Sí, de hecho hasta los actores de doblaje Son eh, considerados muy importantes Muy muy grosos Bien, bueno eh, Nos han traído un mundo que yo por lo menos desconocía Así que está bueno Recuerdenme sus nombres si la gente sabe Quienes hablaron de anime en este programa ¿Quiénes son eh, los otakos? Micaela Hinojosa, Tomás Espora eh, Jasmine Sarabia Laura López Barrios Bien, ¿Quiénes son los qué? Los otakos <risa> No van a, nos van a venir a quemar el portón. <risa> no, porque no, nadie sabe dónde estamos, olvídate. <risa> ¿Qué sería su otaku? Eh, otaku, es, otaku es la persona que le gusta el anime y su vida es el anime y es un asco. Ahí tirado viendo anime con ah, pedazos sí. de chitos en la remera. Sin vida social. Y hay gente que dice, oh, soy otaku, y es re ridícula. Entonces se volvió un insulto decirlo. Ah, está bien, es como que... Exagerás tanto el gusto que dejas de vivir sí. por y consumir. Y insulto. Bien. Mirá vos. No aprende. Ahí aprendiste un insulto nuevo. <ríe> Bien. Bueno chicos, nosotros vamos a hacer una pequeña, pequeña itanda. Eh, les cuento que como siempre estamos saliendo al aire ahí con la coordinación de piso de Néstor Cortés. Está la producción Pablo Solbochea. Estuvieron trabajando ustedes con Néstor seguramente. Es parte del programa REC, Red Escuela y Comunicación. En operación técnica está Julián Mayo... Mi nombre es Cristian Gauna, hacemos una pequeña tanda y nosotros continuamos con un poquito más de radio libre, ¿les parece? <música> Aquí podem veure que Chief por Facebook como Programa Rec Escuchanos en www.farco.org.ar es Continuamos en el aire ahí estamos que era libre. Estábamos con estudiantes de la Escuela Nacional 13 de Tomás Espora. Eh, como siempre, los chicos nos traen cosas que desconocemos, seguramente. Así que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Antes hablábamos de anime, de anime. Perdón. Y ahora vamos a hablar de Sci-fi. ¿Estáis? Sí. sí. Ponele. <ríe> ¿Qué es que una banda? Sí, es una banda formada por cinco chicos. Bien, te voy a pedir que hables más fuerte, más cerquita del micrófono Una banda formada por cinco chicos Cuéntenme primero el nombre y apellido de los que están en la mesa Algunos sé que van a hablar más de este tema y otros van a hablar después de otra cosa Pero nombre y apellido, por favor Bueno, yo soy Melina Boto, vengo del Colegio Tomás Espora ¿Turno? Mañana Turno mañana, bien eh, Yo soy Yamilea rattia vengo del Colegio Tomás Espora, turno mañana ¿Qué año? Eh, cuarto, cuarto, cuarto primera año. Cuarto primera, bien Compañeros, nombre apellido, por favor. Yo soy Matías García, de Tomás Espora, turno mañana, cuarto o primero. Bien. ¿Usted, compañero? Y tan Rojas, también del colegio número 3 Bien. Bueno, a ver, ustedes van a hablar de dos temas. Uno de... venimos hablando ahí un poco de las industrias culturales, hablamos al principio del anime, ahora de un grupo... Sí, que es muy particular porque tiene detrás una especie de show, de reality, de concurso, ¿no? Una cosa por el sí. estilo. Y al final vamos a hablar de la globalización. Así me dijeron. ¿Estamos entonces pues, así? Sí, es correcto. Bien, perfecto. Bueno, vamos primero entonces con eh, Ciencio. ¿Eh? Sí, sí. ¿Ah, sí? <ríe> ¿Qué es esto? Cuéntame. Eh, bueno, Ciencio es una banda formada por cinco chicos jóvenes que se hizo en un concurso en Estados Unidos en Miami. ¿De qué constaba ese concurso? Cómo cómo se lo seleccionó, cómo se los eligió, cómo se lo preparó? Iban chicos de diferentes países, más o menos de la misma edad de 18, 23 años por ahí. Eh, iban a iban concursando, cantando y iban eliminándolos. Estaban de jurado Laura Pausini, Alejandro Sanz, puede ser Y Ricky Ajá. Martin Y, Ricky Martin. y, a, y quedaban 5 chicos Y esos iban formando iban a formar una banda Y los iba a representar Ricky Martin Y, y... Sony, Music. Sony Music Ah, mira Bien, entonces hay algo ahí de eh, no, no solamente, digamos de Que está el concurso, sino que está como El espaldarazo de la productora sí Bien, ¿y ustedes nos gusta Sí, sí <risa> ah, y, y, ¿Y por qué? ¿Cantan bien? ¿Tienen buen abdomen? ¿Qué onda? Sí, son, Cantan bien, tiene... Y además porque, no sé, son de otros países Y tienen como que lindos acentos Y son... son es buena banda ¿En qué año surgieron los chicos? 2015 No, el concurso fue 2015 y terminó todo un año Y la banda se formó el 13 de diciembre de 2015 Ah, o sea que arrancan, digamos, el 2016 siendo un grupo Sí, sí Bien ¿Dejaron a muchos pibes afuera? Mm, muchos. Sí, bastante Porque en las audiciones ya dejaron un para afuera y después me Iban entró el concurso también. Y eliminando un montón. ¿No se acordaron lo que fue Mambrú acá hace una década atrás? Una, dos décadas, no sé cuánto tiempo pasó. Era esa, esa cosa así de la carnicería. <risa> eh, todo puesto ahí, digamos. Eh, ustedes son muy pequeñas. Eran infantes. Sí... Eh, Escucharon hablar de las bandanas Sí, es así sí. Es así, que volvieron hace poco al teatro en su plan B <ríe> Claro eh, Bueno, igual surgieron de un reality donde se las eligió, digamos Y también se las iban medio formando O sea, no solamente era lo que hacían bien Sino que les iban enseñando baile, canto, actuación Sí, ellos también Bien Bueno, es como el, el sistema de reality, digamos, de competencia, ¿no? Eh, ¿Ya sacaron algún disco? ¿Cuántos discos tienen? ¿Qué sabemos Por ahora eso? sacaron uno, se llama Primera Cita Tiene 14 temas Aproximadamente, son 14 temas ¿Los chicos de qué nacionalidad son? ¿Son yanguis? Los cinco son diferentes nacionalidades ¿Sabemos? ¿Nos recordamos sí, algunos? Sí, sí el, el menor, Eric, el de es de Cuba El que sigue es Joel, Joel de México Después, Abdiel de Puerto Rico Eh, Richard de República Dominicana y Christopher de Ecuador. Ecuador. Y el concurso se hizo en Miami. Sí. Ah, bien para hablar hispana, no? <ríe> ¿Cantan en castellano? Sí. Sí, hablan también en inglés, pero en Algunos hablan muy bien en inglés, otros no ah, mira, bien, bien son bien hispanos, es un producto muy, muy, muy para... Por ejemplo, a Eric eh, le enseñaron a hablar en inglés ahí en el, en el concurso. Tipo para llegar a ganarlos tenía que saber hablar inglés. Claro. Entonces les iban a enseñarle a todos los que no sabían Para tener las posibilidades de llegar a... Claro, también lo que les pasa a muchos Concursos de estos es que necesitan que graben algún tema en inglés Para poder sí, abrir el, el mercado sí. claro. Es un producto comercial, bien comercial Está pensando todo el circuito comercial ¿Sí? ¿Alguno de ustedes llegó a conocer el grupo? Yo sí, el, cuando vinieron acá el 26 de mayo del de año pasado no, no sí. ¿A dónde fueron? En el Luna Park Mira, ¿y lo llenaron? Sí ¿Sí? Sí, sí. Por Yo no sé ni que existen Quiero que les sepa que estoy hablando en el aire ¿Lo que estás sonando en el fondo es de ellos? Sí, sí. Ah, mirá vos, no lo escuché en mi vida, creo A ver, suelo un poquito Esa es que hicieron Ah, mirá, tiene una ronda pop post... sí, Bueno, tenemos una comunicación de una fanática, ¿no? Sí ¿Cuál es el nombre? Sí Milena. No. ¿Milena? Sí. Milena. Bueno, y es fan que te de parte club de fan, está organizada, tenemos algo sí, de esto. Sí, tienen club de fans. Bueno, ahora le preguntan lo que quieran. La tenemos ahí en el aire. Hola, Milena, estás en el aire? ¿Nos estás escuchando? Sí. Bueno, te escucho ahí medio raro, así que te pido que te acerques bien a, a la parte al ojerito. <risa> Dale. Nope, Cristian. Eh, ¿cómo estás? Bien, acá ando bien, me dice que vos sos fan sí de, de este grupo así que los chicos tenían algunas preguntas para hacerte, ¿cuál sería la primera pregunta chicas? Eh, bueno, la primera pregunta, Mile es, ¿cómo llegaste a conocer a los chicos de Cienciou? Eh, a los chicos de Cienciou los conocí por la canción de Quisiera que cantan con Abraham Mateo bien, y te hago una consulta ¿los podiste ver en persona alguna vez? no Sería mi sueño <risa> Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. Eh, ¿Y tuviste por e otra banda El mismo fanatismo que por ellos? Eh, por un solista Que es Abraham Mateo Justamente que todavía me sigue gustando Un poco pero soy cienciénero de corazón Bueno ¿Qué harías por ir a conocerlos? O sea, por ir a un concierto de ellos Por conocerlos Todo hasta un límite <risa> Que sería todo que sería el límite, por Dios Deja <risa> es que <risa> de la intriga <risa> Definamos todo okay. mm, no, sé. no sé por Hay ejemplo muchas cosas pero no, no tan por, Hasta el extremo Por ejemplo irías a dormir tres días Que se yo en carpa para ir a verlos Obvio, al toque <risa> Bien Eso sabe es mucho para mí. <risa> eh, ah, bueno, ¿y con qué cuál es la tu letra favorita de las canciones? Eh, mi canción favorita es la de Para enamorarte, esa qué? me encanta. ¿Por qué? Porque me gusta su letra, me gusta cómo se la dedican a una chica, por ejemplo. ¿Te identificas con esa canción? Mmm, sí. Puede ser que sí. Bien. Bueno, vamos a ver si escuchamos entonces la canción ¿Vos la, la recomendás? Sí, obvio Bueno, escuchémosla entonces nosotros, te saludamos Y vamos a escuchar algo de la música de, ¿Cómo se dice el nombre del mundo? Para enamorarte así en CEO ¿Y el tema? Para enamorarte Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte es todo lo que quiero contigo me muero y por toda la vida serás lo primero cuando tu no pude más si tú no estás, eres esos los no te vas y es contigo tu buen cielo y mi alma se pone bueno mientras no tocan en cielo yo solo sé que yo te quiero más. para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños y así Estamos en el aire ahí, estábamos comentando algunas cosas eh, Yo decía esto es pop Ahí subió un poquito más eh, Me gustó ¿eh? Está, está bueno, ¿eh? es muy, muy sonido de fiesta ¿Sí? ¿No? Para la fiesta 15 viene bien ¿Sí? sí. Eh, sí, sí. Bien, bien, bien, bien Bueno, eh, chicas eh, A ver, vamos a ir cerrando Con ustedes ¿Por qué les parece importante hablar de, de De este grupo, de estos pibes? Y ahora están son como furor, están todas las redes y eso y la o ser, nosotras nos gusta. Uh -huh. Entonces, estaría bueno que la gente que no lo conoce también lo conozca y, y que le guste si quiere. Que lo pueda disfrutar. Claro. Sí. Bien, me decían que tienen un disco y él dijo ¿cómo se llama? Primera Z. Bueno, eh, ese aparte es un tema musical. Sí. sí. ¿De qué trata? También es eh, de amor, este es más lento. Se trata sí. de que el chico se encuentra con la chica Y en después de su primera cita Termina enamorándose mira bueno, tiene que ver ahí Con los primeros inicios Una cosa muy, muy, muy muy romántica Vamos a ver si lo escuchamos un poquitito A ver, y lo podemos disfrutar Y los oyentes lo conocen Eres luz a mi ventana A cualquier hora del año Quiero s va desaunar com tu cars més bon tu és perda una brisa fresca Tu somrisa m'ha d'ventar Senm'aba les paras Va pa escriurete poesia I sin to por el derecho a la comunicación. Sosé que Mayo me está pidiendo sin bandera, <risa> Me hizo acordar de esa música, te juro está Y está muy buena, tiene que ver con una, una musicalidad muy latinoamericana Muy romántica, la que escuchábamos antes Pero también que tiene que ver con un momento histórico, me parece ¿no? Donde hay algunos productos que se hacen de modo global Y se hacen para que lo podamos disfrutar en diferentes territorios esta, esta cuestión no de poder, de alguna manera, reunir en un concurso A diferentes latinoamericanos, a diferentes países También lo que hace es generar como colores muy distintos sí eh, me parece que es eso también lo que llama la atención el color de las voces de, de los movimientos donde aparecen no solamente que vos sepas que algunas personas vienen de Cuba, otros de Puerto Rico sino que por otra parte se pone como en valor también la posibilidad de generar una estética nueva en esa mixtura, en esa, en esa, en esa mezcla ¿no? eh, me parece que eso está bueno me parece que a veces Eh, ahí hay algo de, del disfrute de la cultura y de lo que nos deja y de cómo hoy se vuelve a reproducir y empieza a generar algo nuevo que tiene que ver con la, la globalización con este mundo que ya no nos tiene a todos separados, sino que nos tiene a todos de alguna manera interconectados tiene cosas buenas y tiene cosas que son criticables, ojo eh. Eh, la globalización, vamos a hablar un poco de eso ahora, nos vamos a poner un poco más serio ¿sí? compañeros, díganme sus nombres de vuelta si los recordamos en el aire Y tan rojas Y sí, soy del barrio de aquí de Boedo Bien, ¿tu nombre? Matías García, eh, del ¿Tú? colegio Tomás Espada ¿Vos sos de Boedo? ¿Sos de, de acá? Sí, vivo aquí a ¿Eh? unas cuadras ¿no? Mirá vos, estaba cerquita del estudio Y me hicieron esperar <risa> Y me hicieron esperar hoy Ay, Dios, Dios eh, A ver, vamos a hablar acerca de la globalización Primero expliquémosle a la gente en sencillo, por favor eh, A qué llamamos globalización Algo compacto, ¿no es así? Eh, se define como aquel proceso de interacción so como aquel proceso de interacción social de comercio y comunicación donde exista un cambio de cultura, tecnología e información. Bien, justamente los dos productos que antes vimos tienen que ver con la globalización, porque son productos culturales que están generados solamente en la mixtura y en este proceso. A ver, si yo tuviera que decir Ahí nosotros tenemos, qué sé yo Algunas localizaciones que se han mundializado Y se han globalizado Por ejemplo las están... sociales, todas Las redes sociales Bueno, las redes sociales son cuestiones Que nacieron en el mundo de forma disgregada Y que hoy están en todo el mundo sí Pero cuando digo de forma disgregada es No hay un invento que se haya dado en un lugar En un territorio, en una localidad Y después haya explotado en todo el mundo Sino que Por una parte tenés el desarrollo de los matemáticos en otra parte el desarrollo de estudio de redes en otro eh, alguien investigó un poco sobre electricidad y todo eso confluye y hoy genera lo que son las redes sociales pero tenés otras localidades globalizadas como puede ser el idioma inglés yo voy a hacer muy malo en esto pero es si el idioma de una isla chiquita del orto que queda allá en el norte sí y resulta que hoy estamos medio todos obligados a hablar ese idioma eso es una localidad globalizada donde algo se hace muy potente viene de un lugar muy pequeño en el mundo es una isla chicos, una isla pero todo el mundo tiene que hablar inglés hoy ¿por qué? porque se ha globalizado ¿sí? es distinto vos diste el ejemplo de las redes las redes tienen un desarrollo muy disgregado muy disperso que hoy confluye y cuando se suman todos esos, esos conocimientos ¿sí? terminan generando un productor nuevo que son lo que nosotros entendemos como internet alguien puede decir, bueno, nació en los grupos militares de tal lugar, o nació pero uno no puede entender internet si no es con Facebook, con Globan, con Yahoo, con el sitio, con un montón de cosas que existieron y que dejaron de existir en el medio, con Hotmail, ¿sí? con el ICQ. <risa> eh, todo eso tiene que haber sucedido para que conozcamos las redes como son hoy y cada uno de ustedes pueda mandar Whatsapp. sí Ahora, son productos globales que también De alguna manera los tiene conectados Pero de un modo distinto como se conectaban otros en otra época ¿sí? ¿Qué cosas podemos contar? Así que te han llamado la atención O que les ha llamado la atención a ustedes De esa globalización Curiosamente muchas personas piensan Que, que la globalización es algo Digamos, algo más actual uh -huh. Pero eso viene desde hace mucho tiempo eh, Por ejemplo Creo que ¿no? el, el sería el, La llegada de, lo, de, de Cristóbal Corona América. Por, por ejemplo, ahí tenemos un primer proceso globalizador sí, enorme. Un intercambio cultural claramente y también porque esto crea rutas este de comercio, rutas de intercambio, donde Pero, lo que hay es un también una especie de espacio para el mercado, si ¿sí? donde no lo había. Sí, está muy bien eso, ¿ah? ¿eh? a ver, eh, ahí querías llegar a un punto es eh, técnicamente es la diferencia entre la globalización y mundialización la mundialización tiene que ver con los procesos de intercambio cultural y los de globalización tiene que ver estrictamente con eh, lo comercial digamos, y precisamente hoy es muy difícil de separar eso pero ahí vos marcaste algo ¿sí? cuando llegan los españoles al territorio de lo que hoy conocemos como América sí es colonizado hay un encuentro de culturas, hay un choque de culturas hay una cultura que se fagocita la otra también ¿sí? pasa todo eso al mismo tiempo no podemos negar esos procesos, son muy complejos pero también es cierto que aparecen nuevas rutas con nuevas cosas para comerciar de hecho, ¿qué vendíamos nosotros? ¿qué vendemos eh, los que somos de Latinoamérica al mundo? Materias primas. materias primas materias primas que en realidad antes no eran materias primas, sino acá no había naturalmente, no estaba lleno de vacas ¿A alguien se recurre en el momento había que producirlas. Sí, sí, sí. Digo, parte de eso es parte de lo que sucede en ese encuentro de culturas donde algunos se encuentran, se pisotean, se chocan, se dominan, ¿sí? Y tenemos esto que tenemos. ¿Sí? ¿Qué más tenés para, para comentar? ¿Qué más qué otra cosa le llamó la atención ahí acerca de los procesos globalizadores? Los aspectos positivos que tiene, también. por ejemplo, el aumento de relaciones entre países la la facilidad de circulación con la mer, eh, mercadería y tecnología en cada País que hay beneficiando a ah, también zonas que son eran antes de difícil acceso, pero ahora con el avance que tuvo ya ya es mejor y el intercambio de cultura entre varios países. De hecho, hoy empezamos con dos productos culturales muy fuertes, ¿sí? Que son dos productos Eh, que tienen que ver con el disfrute el entretenimiento, el pasatiempo ¿sí? hay otras que bueno no son tan buenas como esta cuestión que tiene que ver con la cuestión de las balanzas comerciales de los países, de los pueblos pero estas que son interesantes como por ejemplo que todo el mundo pueda acceder a determinada tecnología y mejorar su calidad de vida, el mejoramiento del tratamiento del agua por ejemplo de los cultivos a veces después te aparece un Monsanto y los cultivos empiezan a ser complejos y tragénicos ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos para ir a resaltar? Y ya nos queda nada de tiempo, así que lo que tengan para decir el, En realidad el concepto De globalización Cuando se empieza a escuchar Lo que viene siendo globalización Comienza a finales de la Guerra Fría Ajá con la, Cuando el, el bloque socialista Liderado por la, la Unión Soviética Y el capitalista liderado por Estados Unidos Intentaban demostrar que su sistema económico Social era mejor que el opuesto Cuando la Unión Soviética Pierde Pierde sí, la guerra fría sí, Cuando se le dio el muro El único sistema económico Que quedaba era el capitalista Ajá. Y al no Y al no tener ningún Oponente digamos eh, Era Se pensaba que era Que había llegado la globalización Y vamos a llegar a me, mediante el, el sistema con el que se manejaban a crear un mundo eh, que creo que se dice hegemónico sí. una aldea global cual creo que por lo que por lo que veo ahora estamos muy alejados de, de... bueno depende hay mucho de hegemonía si sí, hay mucho de un poder concentrado dentro de este mundo global pero también sucede que hay algunas resistencias y hay cosas que que puede generar por fuera de eso Y tiene que ver también con las posibilidades que tenemos nosotros De pensarnos fuera de las lógicas coloniales De hecho hay mucho trabajo en la Argentina particularmente Sobre el pensamiento decolonial Podríamos algún día hablar de eso Chicos, recuerdenme sus nombres y apellidos, por favor Así sabemos quiénes salieron al aire Matías García, Tomás Espora Y Tan Rojas Chicas Yamilea Arratea, de Tomás Espora y Melina Boto. ¿Me recuerda de las chicas que están afuera? ¿Quiénes son las que vinieron? Sí, nuestra compañera Janmín Sarabia, Micaela y Hinojosa, y Laura López Barros. Bien, bueno, son todos estudiantes de la Escuela Nacional Espora, sí, sí, Tomás Espora. Chicos, gracias por venir. Hemos hablado algunas cosas que me parecen muy interesantes. Nosotros les decimos a todos los oyentes hasta la semana que viene cuando volvamos a decir que esto es Hora Libre. Chau chicos, hasta la semana que viene.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 rita de béisbol y tu cadenita de maleantes se derriten con el sol o te llevo para siia para que sientan los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazo qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una aca le explo la cabeza o que le borren la cara a tu hermano de forma violenta o que limpian a tu mal con la corta y la 40 tú haás bruto cabrón rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso no soy un santo rapeando mucho menos caballero en algún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 Llega adentro de la de adentro adentro adentro de la de adentro adentro adentro adentro adentro de la de adentro adentro adentro adentro de la de adentro adentro adentro adentro de la de adentro adentro adentro dentro a dretro a dretro gena dentro de la de heman